Por una ley de radiodifusión de la democracia. Se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.